La tasa de desempleo en el Uruguay registró en el penúltimo mes del año una reducción de dos puntos porcentuales. Está en el 6,1%. La media histórica de media histórica del año 2010 fue 6,8. Se empezó el año 2010 con el 7 en el primer trimestre terminó con el 8%, producto de, la, de una situación de crisis, y termina el Uruguay ahora con una de las tasas más bajas de desempleo históricamente consideradas. La previsión para el 2011, según el ministro de Energía Roberto Krememann, es que prevén que la tasa de desempleo baje al 5%. Se... Maneja siempre un concepto de lo que es la desocupación estructural, es decir, es decir, ese porcentaje de personas que siempre continúa desocupada independientemente del nivel de actividad. Eh, esto parece no ser demasiado cierto porque hace algunos años se consideraba que el 8% era el núcleo duro de la desocupación en Uruguay y hoy se está hablando que es seis o menos y que esto según las autoridades del Ministerio de Industria del Uruguay se modifica con con una política específica de capacitación laboral de generar oportunidades de trabajo a esa población sin empleo con capacitación de todas maneras la buena noticia es que en el Uruguay los registros siguen bajando y Maldonado, por ejemplo, tiene un 4,9 de desocupación. Le sigue Rivera con el 5,6. La Valleja con el 5,7. Estos son los tres departamentos juntos con Flores que tienen el registro por debajo del promedio nacional. Los que están por encima del promedio nacional son 33 con el 11,2%, Salto con el 10,7% y Florida con con el 9,1% de ocupación.